Ya <risa> quiero hecho para mandar un saludo a Alejandra Rocha de Norte Libre. Hola, perfecto, Ale. un saludo enorme a Ale, compañera que siempre está, siempre está con nosotros y lo importante es ya siempre con su alegría que la caracteriza. Totalmente, totalmente. ¿Les parece les parece que vamos a Vamos a la nuestra... próxima nota porque nos va quedando muy poquito tiempo. Bueno, la próxima nota eh, es relativo a lo que sucedió en en San Juan, ¿no?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 En suela hay una compadrita que ya nadie se para a mirar por en suela hay una mamacita que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste Pachamama me pongo a llorar por el